martes 2 de febrero por eso te digo que son muchos pecados son perdonados porque amó mucho pero la persona a quien poco se le perdona poco amor muestra Lucas 7 versículo 47 leo y releo esta cita y me centro siempre en la misma palabra perdonar y me pregunto perdonamos realmente sabemos con exactitud que es perdonar Busco el significado de esa palabra y su definición, olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otras y no guardarle rencor ni castigarla por eso. Luego de leer esta definición me vuelvo a preguntar, ¿olvidamos realmente la falta de otros? ¿Realmente no guardamos rencor? ¿Realmente no la castigamos? ¿Realmente no castigamos socialmente? Saber perdonar es un gesto de grandeza, pero saber perdonar desde el corazón es un gesto de sabiduría. No siempre es fácil y nos lleva a su vez a hacernos muchas preguntas según cada caso, pero también es cierto que debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos primero y no cargarnos con culpas o reproches por haber confiado en la otra persona. Si alguien me mintió, me robó, me engañó y, co y yo confié, Debo perdonarme por no haber tomado los recaudos necesarios. Perdona y perdónate, no porque le des la razón al otro, sino porque guardar rencor y permanecer enojado te roba la paz y la felicidad. La vida continúa, no te detengas a centrar tus pensamientos en el hubiera, aférrate a lo que te ayuda a sentirte feliz. Mantente en movimiento físico, mental y espiritual. Escucha tu música favorita, ello te ayudará con el tiempo a perdonar desde el corazón. Te deseo un muy feliz y bendecido día. Mariana Virgler, la reflexión para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.